Bueno, y para darle cierre a esta transmisión especial de Farco, estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Juan De Luz, que es el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, compañero de Radio Futura de la Ciudad de La Plata. Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pepe y equipo, Cristian, y a todos los que acompañaron? Felicitaciones por la gran transmisión. Bueno, Juan, ¿qué podemos decirle desde las radios comunitarias? No hacia el interior de nuestra red, tal vez en algún momento podemos charlarlo a eso, pero digo... Eh, cómo vemos este momento que se viene para argentina lo que ha pasado eh, para toda la audiencia que nos escucha en el país? Bueno por supuesto son momentos minutos muy tristes, muy difíciles de asimilar eh, la mayoría de las personas que trabajamos en, en radios de de esta mirada comunitaria, cooperativa y solidaria. Esta asorados por este por este triunfo muy muy fuerte además de Javier Milei. Pero de todas maneras, creo que comienza esta misma noche un tiempo de pensar, de pensar mejor, de escuchar a los que tenemos al lado, de escucharnos entre nosotros, de ver qué fue lo que pasó, eh de entender que probablemente ese cincuenta y pico por ciento que termina sacando mi ley no es necesariamente un cincuenta y pico por ciento de gente que es negacionista, ni que reivindica la dictadura solamente, ni que tiene... ...una suerte de eh, adhesión total... ...a lo que ha planteado Miley... ...a la libertad avanza... ...sino también que hay otras circunstancias... ...hay eh, instituciones económicas... ...objetivamente muy complicadas... ...para mucha gente... ...y sobre eso hay que trabajar... ...hay que pensar... va ...hay que generar nuevas alianzas... ...y prepararnos para esta etapa... ...que va a ser una etapa difícil... ...porque aparte me parece que... ...la libertad avanza va a jugar con algunas... Eh, ...variables políticas eh, nuevas... ...que no conocemos... Eh, que tiene un discurso que puede profundizar, por supuesto, la violencia dentro de la sociedad, pero también hay mucho acumulado en el campo de las organizaciones y de la gente que se juntan para enfrentar a todo esto. Me parece que tenemos que abandonar un poco cierta soberbia que ya estuvimos, eh, empezar a ser más humildes, a escuchar un poco más, y ver de qué forma nos paramos entre las primeras medidas que empiece a tomar esta gente, que seguramente, además, esos movimientos van a empezar a sentirse antes del 10 de diciembre. Así que me parece que hay que tener cautela... Eh, tratar de, obviamente, hacer la catarsis, pero poner la cabeza fría lo más rápido que podamos y empezar a pensar desde otra perspectiva, ¿no? Al fin y al cabo, eh hoy empieza a comenzar esta etapa de Javier Milley, pero es un día menos también, así que me parece que hay que empezar a verlo de esa manera, por supuesto, eh procesando y entendiendo los momentos de tristeza que también vive mucha gente cercana, Pero tratemos de que eso dure lo menos posible para ordenarnos y poder seguir trabajando. Uh -huh. Juan, ¿ves eh, el riesgo de que este discurso violento también, a partir de tener el poder y el gobierno, el control del Estado Nacional, eh, pueda llegar a traducirse en, en violencia concreta, física, represión? Porque muchas de las medidas que, que se avizoran, porque las, las ha prometido, las ha reiterado, algunas las ha negado, pero sabemos que están en su, en su pensamiento... Eh, van a no van a ser aceptadas por grandes sectores de la población. ¿Está ese riesgo? ¿Cómo lo ves? Sí, Pepe, yo creo, a ver, para ser sincero, como siempre, creo que sí. Creo que hay un riesgo objetivo. Creo que una de las la jefas de verdadera de la verdad es Victoria Villarroel y tiene toda esa mirada, así que sin ningún tipo de duda que está ese riesgo. Pero también hay que entender que asume un gobierno... Eh, casi sin gobernadores digo casi porque quizás algún gobernador al próximo tiempo se defina como cercano y pueda hacer una alianza pero hoy está sin gobernadores con un congreso totalmente con una fuerza muy débil dentro de la pata del poder legislativo eh con un sistema judicial que adhiere a los pactos interamericanos de derechos humanos si bien obviamente la corporación judicial muchas veces toma medidas en línea con un nuevo gobierno pero bueno habrá que confiar con nuestra norma constitucional y la adhesión a los pactos de derechos humanos internacionales, o sea, tenemos una robustez del sistema para poder este enfrentar todo esto importante y, y a la gente en general también me animo a decir a los que votaron a mi ley, tampoco le gusta esa violencia, ¿no? Si bien vemos que hay un, un una parte de la libertad de de un votante que hace mucho ruido y tiene un discurso muy violento, muy misógino, homofóbico, no lo podemos negar, quiero creer que ese sector es minoritario y hizo mucho ruido, pero que no representa a la mayoría. Entonces hay que confiar en eso, hay que estar atento, hay que poder obviamente generar medidas de, caut de cautela y de precaución entre las mismas personas y mucho más en aquellos que militan para los tiempos que corren, la calle va a ser, tendría que observar con, con mucha precisión también, Tendremos que estar más cerca de las fuerzas de seguridad que nunca, que pueden sentir que hay un momento de, de reauge lamentable, como ya tuvieron en otras décadas. Pero también, insisto, me parece que hay contrapesos que aportan este sistema democrático que tienen que estar más fuertes que nunca y sobre eso también tenemos que hacer mecha. Juan, Félix te saluda acá. ¿Cómo estás? ¿Qué hace Félix? ¿Cómo andas Juan, una consulta. Vos decías, eh, tenemos que escuchar mejor, hablar, ver qué pasó, eh, revisar... Eh, ¿cuáles te parece que fueron las propuestas eh, de Javier Milley que escuchó el pueblo? Porque vos, vos también decías eh, no creo que todos sus votantes estén de acuerdo con violación a los derechos humanos, el negacionismo pero ¿cuál te parece que es el núcleo de ideas que prendió eh, en gran parte del pueblo y le dio el triunfo a Milley? Bueno Félix, vos sabrás mejor que yo que es muy difícil responder esa pregunta obviamente y sintetizar una mirada común aparte de toda la red lo que sí puedo decir, digamos, es que sabemos lo que no. Yo estoy seguro que el 55% que sacó no apoya la violación de derechos humanos, no quiere violencia en las calles, eh no re, no reivindica a los Halcón Verde, de eso estoy segurísimo, pero lo que me parece es que había una necesidad de un cambio en una forma económica, en un sistema económico. Hay mucha pobreza en la Argentina, hay mucha precarización laboral, y tenemos que pensar que mucha gente votó porque gana 90 lucas promedio por mes y con eso mantiene una familia, y no por las otras cosas, digamos. Me parece que eso es lo que hay que tender, atender, lo que hay que pensar, y, y yo creo que en algún punto eso terminó haciendo que la promesa de un cambio, muchas veces con respuestas mágicas que da Milley, bueno, terminó emocionando y entusiasmando a mucha gente. eh Eso me parece que es lo central, tendrá que saber también Javier Milei que tiene mucho desafío porque así como acumuló toda esta potencia, la puede perder muy rápidamente si no cumple con esa posibilidad de mejora general de la economía como viene haciendo, ¿no? Entonces, eh en eso la gente va a ser muy atenta también a marcarle el pulso en el momento que lo que así lo vea y me parece que eh no solamente nosotros tenemos desafíos por delante, bueno, muchísimos tenemos, sino también eh Javier Milei en gobernar su propia fuerza, ¿no? Eh, no quiero entrar en eso, pero también hay dificultades objetivas en esa coalición, hay dificultades objetivas en quién va a conducir toda esa fuerza política, no tienen todo resuelto, no son una fuerza histórica, eh, no son una fuerza con con conocimiento del Estado en términos generales, bueno, va a haber muchos problemas eh y ese reordenamiento necesario de todos los que hemos quedado votando en contra debe surgir de nuevas herramientas. Algunas quizás son las mismas de siempre, pero mejoradas, pero me parece que no hay que empezar hay que empezar a dejar de tener miedo de que objetivamente necesitamos nuevas herramientas, de nuevas formas de acercarnos a la gente y de que la gente se acerque a nosotros, porque si no, eh bueno, vamos a estar en un problema mayor. Creo que ahí está la tensión. Si bien tenemos 40 años de democracia, siempre tuvimos dificultades y la forma era ver cómo resolvíamos esos problemas. Creo que hemos eh, dejado de ser eficaces en decirle a la gente cómo le íbamos a resolver los problemas que nos estaba planteando. Eh, y ahí, en esas respuestas sencillas, concretas y claras, probablemente haya un poco de respuesta para el tiempo que viene. Juan, la última la última pregunta, eh, ¿qué queda para las radios comunitarias? ¿Qué queda para Farco, para toda esta lucha de años por la democratización de las comunicaciones, de otro de un modelo distinto de comunicación, de, de, de una manera y de una historia de, de, de tratar de ofrecer una manera distinta de hacer comunicación, de hacer periodismo con, con compromiso, sin los intereses espurios de los medios más poderosos, que se viene para, para Farco, para las radios comunitarias. Por supuesto tenemos que ver las medidas concretas que tomen, las acciones que tengan y para eso dar respuestas, pero en base a lo que nosotros vimos que ellos dijeron en base a su plataforma electoral, vamos a tiempos muy muy oscuros en términos de diversidad de voces y pluralidad de voces, ¿no? Y vamos a tiempos muy dificultosos también para ejercer el periodismo Estamos frente a una fuerza política muy adepta a la mentira, muy adepta a la fake news, muy adepta a alejarse de aquellos que piensan de manera distinta, eh, a una fuerza que yo creo que va a elegir la criminalización de la comunicación que no sea adepta a su fuerza política. Eh, entonces, estamos en problemas porque objetivamente eh, para la libertad avanza... Eh, esto es un negocio más, digamos, y el que no es redituable, que quede afuera, y yo creo que harán todo lo posible para dejar afuera lo que ellos les parezca. Ahora, dicho eso las eh, los medios populares y comunitarios tienen que ver con un sector social que atrasa de un grupo de gente, y mientras haya gente, es esa gente la que buscará cómo sobrevivir a su propia gestión del medio, y hay que decir que los medios han trascendido hasta 30 años sin su licencia han trascendido hasta sus 30 años sin pauta oficial durante muchos tiempos, esto no es una romantización de la propia historia de dificultades es una descripción de cómo llegamos hasta acá, si se pudo antes es vamos a poder ahora y ahí digo, si bien en todo el tiempo anterior hay que ser humildes y, y, y hay que bajar escuchar un poco más, también de mismo modo digo otra cosa, si sí vamos a ser soberbios en la defensa de los derechos humanos, si sí vamos a ser altaneros en defender a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas, ahí sí cada jueves, en cada plaza, cada placa la vamos a defender con la mayor de las soberbias porque es una de las pocas cosas que nos identifican como medios comunitarios y cooperativos, esa defensa de quienes dieron vuelta a la historia y nos hicieron llegar hasta acá para que un día como hoy tengamos voto. Así que ahí sí vamos a ser un poco soberbios en la defensa de esas compañeras abuelas, esas compañeras madres, en la búsqueda de los nietos que faltan. En esa sí, en todo lo otro tenemos que escuchar un poco más, aprender y ver cómo construimos para el tiempo que viene. Juan, te mandamos un gran abrazo, Che. Abrazo inmenso, gran laburo, felicitaciones por todo, a seguirla. Abrazo, Juan. Juan de Lu, nuestro compañero de Radio Futura, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y de esta manera llegamos al final de esta cobertura especial de Farco.